¿Mamá? Pregunta mi mamá Sí, la tuya responde ¡Sí, la tuya responde! ¿Qué? Malvina, el tono de voz ¡Tú, junto, tengo que ser! Sí. ¡Mami! Sí, hijo, oye, es que soy tu madre y tú eres mi hijo ¡Cómo anda todo chévere! ¡No! ¡No! ¿No, no, qué? ¿Por qué nacés a Katarín Fulop? No. ¡Si tienes que hablar en africano o algo parecido, tonta! ¿Mamá? ¿Por así? Así como que te hablo, que te hablo como venezolano, dice vos Es eh, eh, porque para darle un tono caribeño y estás acá? Nah, te pasa... Estoy en África, mi amor no eh, como de escapar del hospital Para hablar con vos de nuevo ¿Cómo de nuevo? ¿Cómo? Si vos nunca hablamos ¡Cortaste, bolida ¡No ¡Mamá! ¡Mamá!